desde la sintonía de Berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. También saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet, lo hace a través de la página web eguskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Estamos a jueves 9 de octubre del 2014, 4 minutos son los que pasan del punto de las 6 de la tarde... Y aquí comienza Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. 90 minutos juntos, tú y yo, compartiéndola con novedades interesantes y con entrevistas Recuerda que este tu programa Euskal Música, también lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde, eso sí, en repetición, en redifusión. Como te comentaba anteriormente, tenemos novedades y es que tenemos ya el primer trabajo discográfico de Askean Cristo. ¿Quiénes son Askean Cristo? Pues son los ganadores de Bandel Leia del 2013. Que acaban de editar su primer larga duración a Sote Caldus y escucharemos lo que es su sencillo presentación. Aparte de ello, también tendremos entrevista a la formación Niketz, no nosotros, sino nuestros compañeros de Tele7, emisora de Bilbo de Televisión. La semana pasada les hicieron una entrevista a esta banda, a Niketz, y hoy os la pondremos para que, podréis, para que podáis disfrutar de ese nuevo trabajo discográfico y los que nos cuentan sobre él. Y también tenemos novedades, novedades que nos llegan desde Lecumberry, más concretamente de la formación Berry Charrack, que dentro de poquito va a sacar lo que es su nuevo trabajo discográfico, un triple álbum en el cual, pues, eh, bajo su propio sello lanzarán 20 canciones, una por cada año de vida del grupo. El disco saldrá en el mes de noviembre. Para abrir boca, por supuesto, escucharemos el sencillo adelanto que ya está sonando por eh, un montón de emisoras de radio y, por supuesto, aquí en Euskal Música, en Berrio Zariz Ratia, con el tema Lemak Ainguraka. Todo esto va a ser el contenido que vamos a tener en el programa de hoy de Euskal Música Así que vamos a comenzar ya Y lo vamos a hacer con una formación de Bilbo Nos vamos a ir hasta el año 1986 Que es cuando se formó Doctor Deseo Ahora Doctor Deseo ofrece pues un amplio documental Que ciertamente pues no se puede tomar como biografía El documental es una de las muchas visiones que puede tener eh, sobre todo Doctor Deseo. Doctor Deseo incluye en este libro CD y DVD tres canciones nuevas. La primera de ellas, por ejemplo, se hace llamar Busco en tus labios, con el que ganó un concurso y ahora todo sigue con un nuevo Busco en tus labios, intenso y rockero, con una construcción musical muy enérgica. El segundo de los nuevos temas, Equivocarse hasta acertar es el que más pues, se acerca a Doctor Deseo de siempre. Se puede encontrar ese punto de pop con Conectar con los ambientes betaleros y momentos de bolero con chispa ácida llena de energía y vitalidad. Y la tercera canción, aunque aún siga siendo de noche, se sumerge en marismas psicodélicas rezumando pues, sonidos eh, claseros y de pista de baile. Esos son los tres temas que nuevos que te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico que ya lleva meses, ya que el pasado... 29 de marzo lo estuvieron presentando en la sala Totem de atarrebia Villaba. Nos quedamos pues con este último trabajo discográfico, lo dicho el eh, libro, CD y DVD, nosotros evidentemente nos quedamos en el CD y escuchamos dos de los temas, el tema ¿Cuánto frío hace en Saturno? y uno de los clásicos de Doctor Deseo por Antonomasia Corazón de Tango, con ellos con Doctor Deseo desde Bilbo y desde 1986 en activo comenzamos el programa de hoy de Euskal Música ver como la vida pasa pasa de ti no se detiene como se puede caer hasta el suelo y luego más cuando hasta el aire te abandona Mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho, destrozando tu sonrisa. Cuanto frío ofensa tu Mi amor. Ahora que estás perdida, que tu mirada solo refleja desierto y sed. Déjate acariciar por esta canción que todo pasa confía en ti confía en ti terminaremos bailando brindando en algún bar estoy a tu lado La vida pasa Pasa de ti, no se detiene Cómo se puede caer Hasta el suelo y luego más Cuando hasta el aire te abandona Lágrimas de cristal Se rompieron en tu pecho Destrozando tu sonrisa Cuanto frío hace en Saturno Mi amor Ahora que estás perdida Que tu mirada Solo refleja Desierto y sed Déjate acariciar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 Yo dices, déjate acariciar por esta canción que todo pasa, confía en ti, confía en ti, terminaremos bailando soñando en algún bar. Estoy a tu lado. Erra, erra, erra, erra Aquí está... así. Da firme a pies calles hundidas a mis pies pa'charte en falta hasta la muerte y yo bailando al ritmo de mis zapatos negros como una veleta fiel al viento Corazón de tango Tengo el cuerpo de jota Y soy Una aprendiz sin vergüenza Que de la soleva vendió su alma al diablo Y aquí tú y yo Brindando por un adiós Vamos a engañarnos y dime mi, fíalo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, tu locura, tu vibra no más dura. Vamos a engañarnos y dime mi, fíalo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, tu locura, tu vibra no más dura.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 Que esto va a durar siempre Perderme en tus brazos, dulce locura Tú mi droga más pura Vamos a engañarnos, dime, ni fíalo Esto va a durar siempre Perderme en tus brazos, dulce locura Tú mi droga más pura Vamos a engañarnos, y sonando los últimos eh, compases de ese auténtico clásico por antonomasia de Doctor Deseo. El tema Corazón de Tango con la colaboración de Ayora Rentería de Seamáis. Francis Toro, Raúl y Champi. Son Doctor Deseo. Y ahí está este recopilatorio, el libro de DVD y CD con tres canciones nuevas como te comentaba anteriormente. Y con clásicos como Cuánto frío hace en Saturno o este Corazón de Tango, el álbum Peusco en tus labios, lo mejor del deseo. Y nos vamos ahora, si te parece, con Enrique Villarreal El Drogas, demasiado tonto, la corteza Es el primer álbum en solitario De Enrique Villarreal, el Drogas, tras más de 30 Trabajos discográficos como vocalista Y compositor de la banda barricada aquí Así como pues de proyectos paralelos como Charrena y La Venganza de la Abuela Regresa este señor con Un triple álbum que se publicó el pasado 5 De noviembre del 2013 y está Dividido en tres discos, con temáticas Muy diferentes, el disco Alzheimer Que hace referencia a la enfermedad o a los recuerdos En Machinada se tratan probablemente problemas sociales y políticos, casos concretos como por ejemplo la corrupción y por último en e la temática musical deriva hacia la senda del clan rock. Una de las canciones del disco Alzheimer, titulada Cordones de Mimbre, fue seleccionada como melodía de la campaña radiofónica, lo diré, acúrate de Los que olvidan, impulsada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Nafarroa, canción que escucharemos en sucesivos programas. Nosotros nos vamos a quedar con dos de los temas incluidos en ese álbum, en Demasiado Tonto en la Corteza, los temas Sin Reverencia y Collar Abandonado. Hay que decir que que Enrique Villarreal, el Drogas, acaba de publicar un EP con cuatro canciones que se pueden conseguir a través del tridente.es por eh, 2,95 euros o si no, los conciertos que va a dar, como por ejemplo el 1 de noviembre a partir de las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Sangüesa eh, por 8 euros te vas a llevar lo que es la entrada y el CD en ese concierto en el cual pues seguramente incluirán temas como estos que vamos a escuchar sin reverencia y collar abandonado es el drogas ahora en solitario cuando se muere un escritor y Se decolora una letra y quedan tristes en el suelo un buen puñado de almendras. Cuando escapa un preso quedan un montón de amuletos que ahora son solo recuerdos que ya no tienen pareja. Fragan los sueños Se oyen voces en la calle Que unidas hacen el grito Para espantar el hambre Cuando me pongas tu anillo No solo será mi dedo Lo que te des el cuerpo entero Como camino perdido A través del cristal Amaneceres que invitan A movernos Sin reverencias Y es que me gusta la vida Que tienen los libros prestados Esos que se dejan querer Que pasan de mano en mano Asi amontono los infiernos que para mi son el cielo y colecciono amarguras a veces con forma de beso Se olvidan las gafas Encima de la repisa Son ojos ciegos los que buscan El tacto de tu sonrisa Y a veces te encuentran cansada Sin color en las mejillas Sin desafío, sin ganas Quebrada como una espina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 Para un lobo asustado que ha perdido hasta su nombre Y las ganas de arrinconar los malos presagios Que se calientan en su cabeza Diminuto todo sin ti Inmensa la espera cuando se quiere morir Fue placer en su memoria. Mientras sus ojos se llenan de todos los torpes besos de ciego, de todos los ruidos de aquellos cristales que entre los dos para formar en secreto vuestro tesoro. Es para uno solo bailar con la complicidad cuando el hechocho se siente maldito sin caricias y sin cobijo salió corriendo a buscar la magia que le ofrecían tus dedos y su cuerpo quedó en el suelo como un collar Here yes. 24 canciones son las que te puedes encontrar en este triple CD, 8 canciones por CD. El señor Eldrogas con este demasiado tonto en la corteza. Nos hemos centrado en el primer CD, en el álbum Alzheimer. Y dos de los temas incluidos en este álbum, el tercer corte sin reverencias. Puesto que estás escuchando, el quinto corte, Collar Abandonado. Y recuerda que esto no para, esto continúa la sintonía del 100.8 de la FM. En Berriozario y Ratia, cada jueves contigo de 6 a 7 y media de la tarde compartiendo contigo lo mejor de la música local, la música que se realiza en Euskal Herria y recuerda que también estamos contigo el fin de semana en la misma hora, de 6 a 7 y media de la tarde, eso sí, en redifusión, en repetición para ti. Oye, ¿qué te parece si ahora nos vamos con caña, nos vamos con fuerza, nos vamos con garra, nos vamos con energía? ¿Qué te parece si nos vamos hasta la localidad de Eibar? Desde ahí nos llega nada más y nada menos que la fuerza... De Sudagar con su nuevo trabajo discográfico Visiri Gauder Recordarte que este disco, como bien sabrás Fue puesto en circulación en adelanto Junto al periódico Gara Por el precio de tan solo 8,95 euros En lo que fue un éxito rotundo Porque ya el primer día de dicha edición Se terminaron todas las copias en los kioscos Y puntos de venta de Euskal Herria. Autofinanciado y autoproducido Una vez más, he de agradecer Que el grupo haya obtenido esta respuesta A su iniciativa Y ahora, lo dicho regresan con este álbum titulado, más concretamente, Visiti Gaudet. De este nuevo trabajo vamos a escuchar el segundo tema, poema, que acribilla desde el doble bombo de galder y un riff criminal adornada de fondo con toques de acústica y el buen trabajo de Igor Albajo. Hay que dar una mención especial para el punteo y, como no, para la letra de Borsa, antiguo batería del grupo. Y nos vamos también con otra canción, Visiti Gaudet, la canción más arriesgada del trabajo y que da nombre al nuevo CD. Trae recuerdos, yo creo... No sé si lo escucharás, pero yo creo que son Esos recuerdos de los Sepultura Suena muy metalera, con toques incluso Algo hardcore en algunos riffs del tema Rompe pues en dos la canción Dándole un punto muy atractivo De nuevo, claro que sí, a lavar las voces Y las guitarras, tanto rítmicas de Xavi Como los solos de Aitor Gorosabel Así que nos quedamos con ese álbum City, Kaudé, Y nos vamos con la caña Y la fuerza de los temas Poema, y el tema que da título al álbum City, Kaudé, Son ellos de Teibar, quien si Zutakar! Zutakar! el nuevo trabajo discográfico para esta gente, para SutaGar el álbum B-City Cauden por supuesto no todo va a ser caña y fuerza sino también tienen por ahí entremezclada alguna que otra balada nuevo trabajo discográfico como te comentaba anteriormente, autoproducido por su sello J.K. Ekois Penag La Y ahí están dos temas, el poema, segundo corte del álbum y esto que está sonando, el tema Viscir y Cauder", tema que da título a lo que es este nuevo Larga Duración. Y de la caña y la fuerza de los Sutagar seguimos en Euskal Música y nos vamos ahora con una joven banda. No Eh, la temporada pasada ya estuvieron por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia por el programa Euskal Música para presentarnos su primer larga duración. Hablamos de Ángel Iriarte a la batería, Iñaki Rigoyen a la guitarra, Yosur a la acordeón Miguel Urbiola a la guitarra, Ruth López de Di Castillo a las voces y Sergio Pérez al bajo. Hay que decir que en este primer larga duración ha habido colaboraciones en el trombón de Adrián Márquez, en la trompeta de Miquel Azcona, en el saxofón, flauta y arreglos de Fernando Sánchez y en los coros de Chus. El álbum se compone de nueve canciones, se hace llamar Demora Maquiña, y lo que vamos a escuchar los temas Gurechat y el Kartasuna hay que decir que prácticamente se han recorrido casi toda Nafarroa este verano para presentar este nuevo, larga duración, primer trabajo para esen Balea Música <risa> Baino gehiago daba izkara dure kultura Egre baita Txikita digorren parte gara Eziketa familiarra Diesker que? Gara bultatu berra dugu Eskaleriko amaiz guntza Amaiz guntza Eskolan kalean etxean Dugu estuvide de pene ya da un like ha que sentitu tava vez tu niña que da mi ya galte y ande siga de Sembalea con este primer larga duración titulado más concretamente Demora Maquiña nos vamos con Barry Charrac un grupo que se fundó en 1994 los dos componentes de la banda principales eh, como son Gorka Uruizu y Aitor Goroikoetia llevaban un tiempo tocando en Aitana Yes con John y Iribarren y estaban pues en su arranque de Barry Charrac. Barry Charrac permaneció constante hasta que Aitor Oreja y guitarrista abandonan el grupo por la incompatibilidad del trabajo con su vida después del cuarto disco libre tras esto el resto de miembros de decidió continuar con el grupo como trío sin contratar un nuevo guitarrista. En 2011 comenzó la grabación de su último disco hasta la fecha, titulado Aria, con el famoso productor Ross Robinson de Slipknot y de Korn. En febrero del 2012 presentaron el disco y una gira que les ha llevado por todo el mundo. Así que vamos a escuchar dos de los temas incluidos en este último trabajo hasta la fecha, el álbum Aria, los temas Arra y No y luego vamos con la sorpresa de Berry Charrac. Stella Lola diese eta da esku No mbestela No mbestela Ahí está sonando la banda la grupo, la banda, como quieras eh, llamarlo, son berry Charrak, nos llegan desde Lecumberri, banda que se formó en 1994, y ahí estaban dos de los temas incluidos dentro de su último larga duración, ARIA, el tema Arra y Nobestela. Este año, 2014, hacen 20 años de su fundación, Y ahí va lo bueno. Demborada Polígrafo Bacarra es el nuevo disco de Berri Charrak. Es el título del nuevo disco de la banda de Lecum Berri. El trío lanzará su nuevo trabajo, un triple CD y LP, en noviembre bajo su propio sello y contendrá 20 canciones, una por cada año de vida del grupo. El álbum saldrá a mediados de noviembre, lo dicho, bajo el título Demborada Polígrafo Bacarra. Y lo que vamos a escuchar, el adelanto de este nuevo trabajo, Lemak Aingura, es lo nuevo de Berri wol chica tembora da polígrafo baarra así es como se va a llamar el triple cd y lp que va a sacar la formación de Lecumberri, y Charraga a mediados de noviembre de este año 2014 lo dicho como te comentaba anteriormente contendrá 20 canciones una por cada año de una por cada año de vida del grupo y esto es el adelanto lema que a Engurak. Y ahora nos vamos con eh, la formación Nikets, que es una propuesta dentro de la escena del rock duro vasco que se formó en el año 2002. La banda tiene dos maquetas y dos discos en su haber. Eh, la semana pasada nuestros compañeros de la emisora de televisión Tele7 de Bilbo hicieron una entrevista a esta formación con motivo de la salida de este segundo larga duración y te la vamos a poner íntegra para que la disfrutes y para que la saborees y para que sepas un poquito más de esta banda de Nikets. Pero antes escuchamos uno de los temas y incluidos dentro del álbum. ¡Salud! Bueno, dos de los tres integrantes del grupo Nikets eh, Tenemos a mikel y a Jorge Buenas tardes, a Rocha buenas, tardes. León. buenas Grupo de Baracaldo y Echevarri Nikets, un grupo que eh, Surge en 2002 Un grupo de rock metal Más o menos, por, de por decir un estilo Aunque... Mm -hmm. Mm, en esto de, de la música, ¿no? Depende también el cómo nos levantemos, podemos crear un rock eh, melódico, un, sí, um, algo más heavy, algo etiquetas más pop, ¿no? etiquetas con un montón de más etiquetas que en un Zara. Mm, sí, <risa> sí, esto de poner <risa> etiquetas, ¿verdad? Y es que sí, sí. Si cada uno, cada día nos levantamos de una manera, cada sí. cada, ¿no? Día somos una persona diferente, pues no sé porque es. también poner etiquetas, como bueno, rock metal, rock, bueno, Buena música, música potente, que eh, con eh, vuestro trabajo, pues eh, si estáis abriendo camino en el mundo de, de la música. Mm -hmm. El primer vídeo, pues tenemos dos vídeos, tenemos disco, tenemos alguna que otra maqueta y tenemos novedades. Mm -hmm. Miquel Jorge, el primer disco es Sabalchen, o sea, el primer videoclip es Sabalchen. Eh contame un poquito cómo fue la grabación de, del vídeo y, y cómo fue bueno esa primera incursión en el tema videoclip que hace falta también para presentar, ¿no? No, Un proyecto. Sí, sí, muy útil es tu currículum a la hora de presentar a la gente para darte a conocer y eso en LinkedIn es un de maravilla. Y este primero surgió de la idea de hacer un videoclip más más profesional del que hicimos en su día, pero pues lo que lo que hicimos fue una prueba y fue una mañana en, en Cuzcurrita en La Rioja, pues con un colega, con Nurco que tenemos Y, y bueno, fuimos para, para ver qué tal, cómo funcionaba eso de hacer un videoclip y lo grabamos y al final, bueno, pues lo vimos que quedó bien y lo, y lo hemos publicado ¿Cuándo, ¿Cuándo es esto, más o menos, Miquel? ¿Cuándo grabáis ¿sí? el vídeo? ¿2011? Hombre, os pues lo pensasteis bastante a la hora de hacer sí. un videoclip, ¿no? Sí, sí, sí, Porque en sí, sí, 2002 sí. surge el grupo uh -huh. el grupo que siempre habéis sido los mismos integrantes ¿no? ¿Niquel? Sí, sí bueno, algún? ellos llevan incluso desde que tenían 17, 16 años Sí, empezamos... Bueno, pues como un, un grupo de amigos del colegio, se fueron cayendo algunos y vino Michael y, y bueno, pues entonces... Ya sabes, entonces, quedado el trío. Sí, el trío, pero es. al final básicamente es desde siempre hemos, uh -huh. bueno, se puede decir que cuando vino Michael empezó Nick Edge. Ajá. Uh -huh en bueno, eh, una propuesta musical muy interesante que hace falta además en nuestro panorama musical y eh, un grupo bueno pues auténtico además lo, lo comentáis en, en otro de los, vuestros vídeos que saldo habláis de la industria musical ¿no? de, de cómo bueno pues hay grupos eh, que se fijan más en lo mismo los números y las cifras en las ventas más que en mantener su identidad musical, ¿no? Es una crítica uh -huh. a, a, a la industria, sí, a, las, a las marcas ¿no? A musicales, a ser, a ser, ¿no? Sí. ¿Me quedo, Aunque más que criticar, nos queremos centrar en... En vez de criticar bueno, lo malo... En comentar, ¿no? <risa> <y, un> comentar, <risa> no Es sí. más que criticar, lo que queremos hacer es impulsar lo, lo contrario, ¿no? El que la gente tenga su propia identidad, el que pues de cada uno, de cada tres personas o cuatro, los que sea cada grupo, surja algo bonito entre ellos y que sea lo que sea, pues que sea auténtico, ¿no? Que no venga, como quien dice, alguien de fuera y, y con un montón de perros de por medio pues que les cambie un poco la idea de esa tono adicional que tienen, sea cual estilo, sea cual sea el estilo musical o cualquier tipo arte. Bueno, eso lo un poquito más en el Bueno, manteniendo siempre, eso sí, vuestra vuestra esencia Vuestra identidad, pero me imagino que Desde el 2002, más o menos, es cuando se establece Ya en IKH, bueno, ha habido también Una evolución, ¿no? Porque, bueno, todos vamos cumpliendo Años, eh, sí. el grupo va madurando eh, sí. Habéis notado también ha Habido esa, esa evolución, un poquito Ese cambio, ¿no? Un sí, más sí, sí, sí, eso es eh, a, la, a la hora de, de componer, pues bueno pues eh, Al principio éramos eh, Como que dicen los chavales y buscábamos Hacer las cosas, eh, pues eso con buena música de la leche, ser los más eh, virtuosos en cada instrumento cada uno y ahora estamos buscando más un poco la unión de lo que es el grupo y quizá hacer algo más sencillo para, para poder hacer pues, algo que suene, que suene bien, que lo escuche la gente y, y lo escuchen nosotros mismos, lógicamente, y que diga esto, esto te da, esto está guapo. Bueno, siempre defendiendo nuestra lengua, ¿no, Jorge Nusqueras? Sí, bueno, eh, la verdad que no fuera de los escenarios tampoco es que lo practiquemos mucho, hay que decir. Todos lo entendemos, todos lo hablamos, pero nos cuesta. Oye, Jorge, a ver si vas a pero tener que llamar bueno. aquí a los responsables de Oscar Sandía, a tener que ruirme, ¿eh? hay, yeah. hay que practicar también fuera, sí, pero, pero pero bueno, lo que se muestra sí, en las en las canciones, sí, sí. siempre. Si sí que queréis eh, defender vuestros temas en euskera, ¿por qué? Cuando, bueno, lo más fácil otros grupos mmm, cantan en castellano, ¿no? Para abrir un poquito más de mercado. No mm -hmm. Siempre ha sido así, no sé, no sí, empezamos así, seguimos así eh, y seguiremos así, digo yo. Sí, Chávez, que es el cantante, que no lo tenemos aquí, pero le queremos saludar. <risa> <risa> pues eso, fue, él fue el que empezó un poquito a cantar en euskera. Tenemos un tema en, el, en la maqueta que es decir todo, que es en castellano, sí. porque al principio practicamos un poquito, hicimos alguna canción en castellano, pero ahora bueno, nos hemos quedado con eso y simplemente porque nos, bueno, no, no nos gusta y a él le gusta también comunicarse en euskera y... Sí. Y bueno, pues tenemos un mejor reallito con, con, con no sé, nos, nos ubicamos mejor en ese, en este, en ese idioma, igual. Sí, es lo que decíamos de, bueno, sí. no vendes, no, pod pod podías pensar, bueno, pues hacemos en castellano, se va a vender más, el público uh -huh. va a ser más amplio. Lo que decíamos antes de bueno mantener esa identidad donde estáis uh -huh. cómodos, donde os sentís a gusto como siempre lo habéis hecho, uh -huh. sin pensar en si os van a escuchar más o menos, ¿no? claro, eso es, eso, es, pues eso, no... En realidad, igual si cantamos en castellano, pues igual no podríamos salir de Mirándola de Europa abajo, sí. pero... De las vascongadas, ¿no? Sí, que eso que es. Como decían los apellidos vascos, eso y la es. peli, por cierto, buenísima. Sí, sí, la he visto un poco tarde, lo conozco, lo siento, pero... Pero vamos, eh, sí. grandísimo a la, la película, de, las, vaso, de sí. las vascongadas, ¿no? Sí, o sea, de las que, de las que ve, te hacían las bromas de ocho apellidos vascos y te quedas así, ¿no? Como yo también, ¿no? la he visto tarde también. También, ¿no? Porque, sí. Eh, bueno, tenemos, sí. Eh, tenemos de disco, primer uh -huh. disco, pero también hay maquetas también hay cuatro temitas, un EP contame un poquito uh -huh. los trabajos que, que ahora mismo Niket ha, ha publicado Bien, pues tenemos el, esa maqueta que hicimos en 2005-2006 ahí fue más o menos, ¿no? Sí, eh, sí. 2000, 2006 2006, 2006. Uh -huh. En 2007 grabamos también eh, fuimos a experimentar a unos estudios eh, de Itiopete, que son así bastante conocidos, eh, y fuimos eh, a experimentar el sonido, y estuvimos eh, grabando cuatro temas, y no los llegamos a editar, y ahora hemos sacado, bueno, hace ya año y pico, dos años, hemos sacado este, Visita así. Y, y nada y ahora vamos a sacar a la muy luz bien. a que la gente conozca esos cuatro temas que nunca hemos llegado a editar que solamente los hemos tocado en directo y, y bueno pues por internet los pondremos en muchos medios o sea a sacarlo en lo que es el internet en lugar de CD físico es no eso, queréis eso, meteros es. en el estudio todavía no lo vamos a eh, estamos en, estamos preparando ya los temas del siguiente disco pero bueno eh, o sea que ya, ya pero no levantes. hay fecha Jorge no se puede decir no para se, el año que viene no se puede poner una fecha porque todavía está todo muy verde y Sí. hay temas no hay proyectos pero todavía para ir un poquito los tiros de los temas las canciones pues, saldo es una de las ¿Mm? de las canciones del siguiente disco y bueno seguiremos así en ese en ese estilo un poquito más rápido que igual visitaría así bueno Ese estilo, depende de cómo te levantes ese día Pero Mira, rock o sea, lo... potente, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. la importancia ¿no? de, la, de la guitarra, las guitarras sí. de, de música potente y Directos potentes, yo no sé si tenéis alguna fecha Que nos podéis adelantar De próximos conciertos sí, eh, sí, sí, próximos sí. Donde ver. Pues tenemos ahora Hemos organizado unos cuantos conciertos De aquí a lo que es la temporada de verano Que valga a nosotros también Que en, en, en verano estamos pasados no, En verano he dicho, en verano hemos estado sin tocar mucho Pero ahora en invierno volvemos bueno, a la cara Bueno, que ahora el verano de Euskadi, que verano No de... octubre, <risa> es. pero tenemos conciertos ¿no? en este eso verano es. de Euskadi. Sí, eso es. tenemos conciertos y volvemos un poco al formato de, de concierto cercano en, en, en, bueno, en, en bares, en bars, en salas pequeñas, salas de, de conciertos. para pues aquí por la margen izquierda tenemos el siguiente, eh, bueno, vamos el, el 11 de octubre en Balmaseda, 18 de octubre en Sestao. Eh, 25 de octubre en, en Santurchi y bueno, pues por Facebook la gente se puede enterar un poco de lo que tenemos vamos a dar mucha guerra Bueno, <risa> está bien, ¿no? Tenéis sí. unas cuantas ya fechas cerradas, ¿no? Sí, Muy bien unos... el arranque ¿no? de la temporada otoño-invierno de, ten hasta... sí, de, de aquí hasta enero más o menos siete muchos conciertos uh -huh. y bueno, pues a ver, a ver qué tal Todo compaginando con trabajos, estudios porque claro, a día de sí, hoy sí, ¿no? sí, sí, Jorge, sí. Michael, no se Impos puede uno retirar y vivir solo de la música Impos ¿no? Imposible, es imposible los tiempos que corren son malos para todos, tanto para trabajadores como para músicos, los que compaginan las dos cosas también. Pero bueno, sería nuestro es... sueño ¿Os gustaría de bueno, dedicaros de lleno a la música, a poder salir fuera de nuestras fronteras a, a tocar, a festivales, más conciertos. Dedicarse a, a lo que a uno le gusta, pues hombre, claro que es un objetivo, pero somos conscientes de que es dificilísimo no no lo ansiamos tampoco, o sea, no, no no esperamos que nos que vaya a pasar, pero bueno, bueno si paso, presente, ¿no? si a paso con lo que bien. hacéis, los discos, por cierto, autoproducidos, me imagino. O tenéis sí. alguna distribución. Autoproducido, ah. sí. Estuvimos en Sudía mirando, tocando puertas algunas discográficas, pero las condiciones que había y no era no, no era todavía la crisis crisis de ahora y aún así las condiciones que había eran vamos, que, que te pedían dinero por poder no. editar el disco. Por ganar ellos dinero, es, <risa> con el disco, ¿no? Es. <risa> es. La industria de la música. Es. Eh, pues eh, recordamos, bueno, que tenéis Facebook, eh, uh -huh. Facebook, Nick Edge, ¿no? Marcando eh, vuestros nombre pueden seguir en eh, redes sociales, pueden seguir eh, vuestros próximos conciertos, las fechas, uh -huh. las horas, donde vais a estar eh, tocando. Además, me gusta mucho porque que se enteren que Balmaceda es margen izquierda eso es que... eso yo te digo me ha encantado y además sí. por cierto dentro de poquito son pucheras de Balmaceda así que así, vamos a ir a es barrio de trápaga ¿no? Así de... exactamente es República Independiente la margen eso izquierda es. un saludo para toda la gente que nos ve de Balmaceda mm -hmm. eh, conciertazo en Balma la primera fecha mm -hmm. y, y bueno pues recordar que tenemos también el disco que pues tienen que estar muy atentos a ver con esa grabación espero que sea antes de que una se jubile de como presentadora o sea que sí. Prisa. Sí, sí. Y que nos vemos dentro de un poquito Espero que la próxima vez también con el eh, Otro componente, con la voz uh -huh. cantante uh -huh. Y si quieres hacer algún acústico que hoy hemos estado así como muy muy calladitos pues la sí. próxima vez sí. un, un acústico de Nick ah, Edge ¿sabéis? Sí, sí. ¿Nos apetece? Claro. Sí. sí, lo que se dice aquí luego va a misa ¿eh? ¿Vale? <risa> no, y queda, queda retratada y, vale. no, que... y os perseguirá para siempre <risa> jamás Chicos, eh, enhorabuena bien. por todo lo que estáis bueno. realizando por eh, por pues esas ganas eh, y ese empuje por vuestra música uh -huh. y nos vemos dentro de poquito, un auténtico placer vale, pues, el haberos conocido, nos vemos dentro de poco de nuevo con ese acústico, Muchas gracias a ti Susana y a vosotros Que ricasco, chicos está en la entrevista que realizaron nuestros compañeros de Tele7, la emisora de televisión de Bilbo y que gustosamente nos la han mandado para que la pongamos este jueves en el programa de Buscal Música para conocer un poquito más a esta formación de Bilbo, a esta formación Niketze, el álbum eh, pues ya está a la venta, tienen dos maquetas y dos discos y es una banda que se formó en el año 2002. Escuchábamos el tema Saldú, la entrevista que hicieron nuestros compañeros de TLST y esto que estás escuchando, el tema Sabalchen, otro de los temas incluidos en este segundo larga duración. Y nos vamos, si te parece ahora mismito, con una novedad. Nos vamos con Eskean Christo. Que presenta lo que es su primer trabajo discográfico titulado Azote Caldús, fruto de ser los ganadores de banden en Leia de 2013 esta banda, Esquian Cristo contiene un rock corpulento y profundo características del rock añejo ingredientes de gargantas rojitas colorido en las guitarras, golpe en las bases procurador, cosquilloso y encadenador, en definitiva que lo tiene todo y esta es la carta presentación de esta nueva banda, Esquian Cristo lo que vamos a escuchar, el adelanto titulado más concretamente ona on gona gori ya la semana que viene tendremos el disco entero para poder disfrutarlo ona <Susurra> gona le combatirá estaba Agora gona gori rescuti quando tá motera beste bateri bateria viu tava alzamos carra taxu que corre que ride down tax Música, si antes escuchábamos a Barry Charrack Con el adelanto del triple álbum Que va a salir a mediados de noviembre Ahora escuchamos el adelanto del primer larga duración Para esta banda, para Eskean Cristo Que la semana que viene por supuesto Te pondremos dos temitas más Ya que está puntito a puntito de salir Este álbum, Azote caldus lo que escuchábamos, el tema, adelanto De nuevo álbum, el tema Ona, Gona, Ori Y ahora nos vamos con una banda Que se formó en 2012. Hablamos del grupo Gozategui. Comenzó su andadura en 1992 abriendo nuevos y revolucionarios caminos para la triquitrisa. En 2012 celebran el 20 aniversario. ¿eh? No se formaron, sino el... En 2012 celebrarán su 20 aniversario con un nuevo disco que bajo el título de Gosateki All Star Viene a actualizar las canciones más emblemáticas de su historia Con una esplendida nueva grabación de los temas El nuevo disco viene marcado con el sello de la calidad y la seguridad Que a las ya populares canciones les aporta el fino trabajo de producción realizado por el músico de Vera mikel Irasoki Temas clásicos como el tema de la corrica, temas como por ejemplo Alboca Roca Joca O por ejemplo nor Norinor están incluidos en este aniversario álbum del 2012 en el eh, vigésimo aniversario de la formación Gosategui de este álbum vamos a extraer dos de los temas eh, los dos más clásicos yo diría de la banda Gosategui el tema titulado más concretamente Calambreak y el tema Gokoratxen Aztelena <risa> biarabun ezin ez lealtze arnago sabeleko calambreak ezin dut gehiago Zerondopasatu nun, huragaua atzokoan, denbora luze batean, gogoratzekoan. <totipen> Zerondopasatu nun, huragaua atzokoan, denbora Aztudituk neskakutzi nauela Ta farra honbat botatzeko Aitzakirik eginu faltaz Azpiedunetatik behin izaten Daladun bat Formali bitzen ez baina Begira gauzak zerdira Noe eta bigara garbota laugintonik Segidan azkeneko kokokako Lakalte egin jotezida Aztelela zapatari gabe nintzen, eskerrak mire galtzetan etzantxan poni galditzen. Uren gohanen ongo dut gizontzintzoaren zantzaberin, Se un do pasamo na, ura bal somos ami, ti temporal luce el verano, y vo pasatzen naizela pentsatzen dut mais. Au sortzen denen hamberri zguerrada joanonais. naiz la lu ez ingenuz letea Pues con la música de Gozategui Y este álbum del vigésimo aniversario 1992-2012 All Stars Vamos a ir terminando el programa de hoy De Úscar Música, hemos tenido a Doctor Deseo A el drogas a Sudagar A Esen Balea, a Berricha Rack También con el gran con el adelanto De lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico Que estará a mediados del mes de noviembre El adelanto, Lemak Ainguraka Música También hemos tenido la entrevista a Riques que nuestros compañeros de Tele7, la emisora de televisión de Bilbo, realizaron a esa banda. Y novedad, lo nuevo de Skàn Christo, el adelanto Ona Gona Gori, que por cierto la semana que viene ya tenemos el disco entre en nuestras manos y podremos extraer algún que otro tema del álbum Azote, eh, Azote Cadus. Y hemos cerrado el programa de hoy con Gozategi con este álbum All Star y con los temas Calambre y esto que está sonando Gogorachen. España. Volvemos la semana que viene El próximo jueves en directo Próximo fin de semana en redifusión en diferido misma Franjo, horaria de 6 a 7 y media de la tarde Hora y media compartiendo contigo Lo mejor de la música local La música que se realiza en Euskal Herria En Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM Y en internet en egusquiplaza.net Si todo sale bien y vamos a cruzar los dedos tendremos doble ración de entrevista La primera con Zartacocá, grupo de Tafalla que acaba de publicar lo que es su segundo larga duración y hablaremos por supuesto con ellos de la canción de La Farronies ya que ellos han sido los que le han realizado y también eh, intentaremos hablar eh, con la directora de Sangostaco y Castola, con la directora de La Castola de Sangüesa, Leire Rebole para que nos hable también de Sena Farronies que está a puntito De comenzar será el domingo 19 a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde Hay que decir que se cae del cartel Mochila 21 Y es que uno de los integrantes pues eh, se ha roto, vamos a decir así, y no podrá estar actuando Por lo tanto, eh, Mochila 21 no actuará en el Nafarrón es de este año 2014 ¡Vamos! Lo dicho, con ese adelanto que esperemos que se cumpla, os decimos adiós. Será hasta dentro de siete días y lo hacemos con Alchatu y Glaucoma. Los saludos de Alchatu y Glaucoma, que a través de Euskal Música, a través de berriozar y Ratia, te invitan al nafarrones ¡Agur! ¡Aupa, Opeña! ¡Aupa! ¡Caizo, alchacito de la gara! ¡Está aburrida de la Jotzen! ¡Animátos ahí, testé! ¡Esan! ¡San! ¡Gosan! ¡Aupa! ¡Naucoma está rakea, Bidio hau da, esateko datorren, urriaren emerezian, Nafarra bañen zen hongo gala jotzen. Esan, izan, zango Berriozar irratia, en el 100.8 dfm